Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián Buenas tardes chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de USS en onda, Tu recreo universitario, cuando son exactamente las 3 de la tarde con 35 minutos Como siempre, vamos a partir con actualidad Nachito, ¿cómo estás? Me toca de nuevo recibir a una locutora eh, eh, ancla, feliz, obviamente, con Maquita aquí al lado mío. Oye, bienvenida, súper bien. Gracias. Y vamos, sigamos, sigamos nomás po Dale po. Eh, mira, eh, me gustaría tocar el tema que toqué la, eh, la vez pasada, que es Marco Exacto. Enrique. Ya. Yeah. Marco Enrique, el, el fenómeno, el más chileno. <risa> el no sé, tiene. Así ya, se dice. Sí, tiene varias. Tiene muchas, varias connotaciones. Eh, bueno, recordemos que él eh, tiene, según la última encuesta, un 14% de, de aprobación de la gente. O sea, un un el, el de unos, el de unos un 14%. Yeah. Entonces, sí. eh, eh, ya no es Marquito. Es eh, Marco Enrique quien... Más importante. Es bastante importante y desequilibrante en este caso por eh, la diferencia tan pequeña que existe entre la Piñera y Frey. Yeah. Recordar también que el, la bancada de la... Del, de la concertación es la que está perdiendo en este caso Porque si bien eh, ellos dicen que, que no, que no pierden tanto Mentira, la concertación está perdiendo, está perdiendo mucho está Sí, porque aquí se refleja Porque obviamente El enemigo de mi enemigo es mi amigo sí. Entonces claro, como Ominami Se desvinculó de la concertación Como lógica debería apoyar al, a Piñera En caso de no, de no salir sí. Quiero eh, ratificar, o sea, quiero corregir una información que es el programa pasado. A ver, cuéntame. Lo que pasa es que yo dije que Ominami, eh, porque Ominami necesita 35.000 tre firmas para ¿Ya? poder eh, postular como candidato. ¿Como candidato a presidente? Ya, no las tenía. De hecho, todavía no las tiene. Ah. Entonces, porque yo. Me, Entonces errar, la mente, información. Claro, no las tiene todavía, y, pero la está juntando. Es súper complicado porque ayer escuchaba en Radio ADN. Sí, a la Paulsen está uh -huh. Marco Enrique. Y él anda de, de región en región, de ciudad en ciudad, eh, tratando de entregar un formulario a las notarías que, que, que estén dispuestas. Porque, ¿cómo funciona esto? En teoría debería ser un formulario que eh, él lo quería dejar en su página, que es www.marcoenrique2010.com. Ya. Entonces, donde la gente pudiera bajar el formulario, el, formulario, el formulario, llenarlo, firmar y ahí lo dejar a notaría Ya. Yeah. No se puede. Eh, los notarios dijeron que no, que la gente tenía que dirigirse a la notaría, sí. ahí ir a buscar el formulario, el formulario, llenarlo ahí mismo y firmar. Ya. Yeah. Entonces, eh, tampoco eh, la notaría fue. Eh, no sé, pues fue capaz de eh, ver en la página de Marco Enrique el formulario y yo mismo bajarlo, sino que hay que irse a dejar a las notarías. Sí. Así que, y por él mismo, entonces él tiene que andar de, de norte a sur, por, todas por partes, todo Chile, entregando, entregando los, formularios, los formularios, en las notarías para que la gente pueda ir, pueda a, ir a firmar, ir claro. y, llenar, firmar. Claro, eh, lo que, y además él llama, hace un llamado a, tanto a la gente que va, eh, eventualmente votaría por él, como los que no, para que haya así una, una suerte de competencia Ya yeah. Y claro. estuve más o menos viendo la, la gente misma lo, lo que comentaban. Uh -huh. Y comentan los piñeristas que le, ellos mismos también les conviene ir a firmar para que esté Ominami. Porque yes. a ellos les conviene. Les conviene que esté Ominami. Por, ¿Por qué? Por el tema de que hay menos votos para la concertación. Y eventualmente, como te había mencionado, que el enemigo ah, de Ominami es mi amigo, claramente. En la segunda vuelta, claramente, posiblemente podría irse los, los, va, votos, los de votos de Minami hacia eh, sí. Piñera. También eh, Ominami quería... Eh, ver el tema de, ah, llegó la Romy. Sí, Romy está feliz Romy. parece porque a mi amiga le dieron un papel en su, en su taller de teatro, así que está demasiado contenta, un besito para ella que las felicitamos. Felicidades, Romina nada, sanidad. <risa> estás feliz, estás feliz. Feliz, sí, tiene eh. una cara. <risa> ya, volviendo sigamos, al, sigamos, al sigamos. Tema. Eh, ¿Qué pasa? Hay está hablando. Ah, eh, ya, de los votos de, de Marco Enrique, de Marco sí. Enrique y, para... Ah, lo que pasa es que Él había postulado el, el tema de eh, La inscripción eh, Automática y el voto voluntario sí. Que tanto él Como la derecha quieren que se apruebe sí. Pero el proyecto de ley No lo quiere aprobar la concertación, la concertación. Porque no les conviene, no les conviene. recordemos no les conviene. que eh, Por historia sí. eh, Ya la coalición ya 20 años en el poder sí. Entonces eh, Lógicamente sí. los que... Los, Los que votan son personas de adulto y adulto mayor. Porque ahí recordemos que hay más de 3 millones, 2.900 jóvenes eh, que no que están que inscritos no están en los inscritos, registros que que no y que obviamente son un factor muy desequilibrante en caso de que estuvieran inscritos realmente. Y a la concertación, obviamente, no le, no conviene. le conviene. Así que el proyecto está bastante dejado de lado. Y ayer estuve escuchando a Piñera en el Factor Guillet que hacía un llamado al gobierno para que. Eh, pu pudieran hacer aprobar Implement el proyecto, y, claro, y proyecto. no y sería bastante bueno Se aprobar, porque claro. yo personalmente no estoy inscrito por tema tiempo me voy a inscribir igual, uh -huh. pero no sería rico que estuviera <ríe> así me ha obviamente, el trámite, obviamente. Me ahorro el ¿Cómo y está la lluvia, Maca? ¿Te ha tocado juntamente. lluvia, no? ¿Te ha tocado? ¿Te mojado algo? Sí, bastante. ¿Sí? Está bien, sí, está bien. Mira, el, el, aquí en Concepción o la región del, del Biobío, eh, sobre todo en Alto Alto eh. Bio Biobío. ¿Ya? ...existía un 77% de déficit de agua... ¿Ya? Se, ...se pronosticaba una en ventosa sequía para el 2009... ...pero con el agua ¿Ahora? que ha caído... ...hay un 35%, bajó un 35% bien. de déficit... De, bien de, ...bastante bien, pues si son un día y medio, dos días de lluvia... ...y no es tanta lluvia tampoco... ...claro que lo poco de lluvia que ha habido... ...o, o la lluvia que ha habido ha afectado a, a Chihuayante... ...¿qué pasó ahí? ...¿qué pasó? <ríe> ...ya en Chihuayante están las primeras inundaciones... Esto es en, los sectores, en el sector Valle La Piedra de Chihuayante. Este, este sector está, es muy cercano a la calle principal que se llama eh, O'Higgins. Ya. En Chihuayante, entonces, como esa calle tiene mucho flujo de vehículos, los vehículos pasan por el agua y el agua se mueve, entonces entran las casas. Mal. Hace litas. Siempre. Entonces, ese es el problema que, está, que llegó a Chihuayante. Y que ojalá se solucione. Hay que aprovechar que todavía estamos a tiempo, todavía no hay no, nada. Es, es grave el problema la, la de las inundaciones, sí. no solamente en Chihuahua, antes. No, en toda Concepción y en todo Chile. En Ahí Santiago, pues. cae, yo creo que cae lo que cayó aquí, ya miran, en casas con la mitad. Están al sí. Que son no, y no es. No, no, no, no, claro, pues, realmente son medio largo. Sí. Pero también es un, un par de no, gotas y, sí, y se inunda. Sí, sí. O sea, también que ser objetivo y, y se mojan. Es grave alto. problema. Y, pero también afloran, ¿de verdad o no? Los, los, los taxis. Los ah, sí, pues esos carritos. <risa> que, los triciclos. Que, los Hay sí, que, Ay, que El ch buen chileno ancientes. se aprovecha de todas las circunstancias. y Claramente, inteligente, pues. <risa> y bastante. Hay si que sacar no. de, de lo malo algún provecho. <risa> eh, oye. ¿Supiste de la muerte de los cinco chicos? Sí, pues. Eh, bastante lamentable esto en, en la carretera entre Santiago y Valparaíso. Y las imágenes, como quedó ese auto, sí, pues. camioneta. Era, no, era un Peugeot, un Peugeot 605. Sí, sí. Es eh, un auto bastante amplio, pero igual no estaba condicionado para... Seis personas, porque iban seis personas dentro del vehículo. Claro. La única sobreviviente es una niña de 15 años que está en el hospital todavía. Es, está estable, pero todavía no tiene idea de que se murieron todos sus amigos. Y sí. Y está Inconsciente Claro Entonces no, no Lamentable No tiene idea Bueno esto fue el ¿Qué día fue esto? El, el, domingo. el domingo No el día sí. de la madre Fue el día de la madre en eh, La madrugada Sí porque venían de un carrete estos chicos Sábado en la madrugada Claro Domingo de la madrugada Domingo de la madrugada Sábado de la noche eh, 140, claro. 140 kilómetros <risa> por hora es como mm. Se calcula en, en el vehículo Exceso de velocidad Exceso de peso Exceso de De de De, de, en, de alcohol Sí puede ser Y lo que quería que hacer, ayer estuve escuchando en Radio Cero, eh, este programa que dan eh, a la hora de 7 y media y 8 y media, puede ser, que de, de autos, de, de, por ejemplo, tú llamas y dices, ¿sabes que mi auto, no sé, pues estaba botando aceite? y Ya, ese, ese, ese caballero que no, no recuerdo el nombre, <risa> él también sabe mucho de, de tránsito y, y conversaba el tema. Claro que quiero corroborar la información de él, él decía que era un Mercedes-Benz. ¿Ya? No, no es Mercedes, es un pellido 60 en el Radio Cero. Así que si, si nos escuchan ahí en, en la dirección de Radio Cero, quiere lo que, que corroboren la Compruebe. información. Y para que, que US en onda está un poco más allá. Muy bien. <risa> eh, bueno, la cosa es que comentaba bien eh, bastante de término acabado, lo que es la seguridad en las calles. Que de hecho en, en Inglaterra. ...del 100% de los accidentes de tránsito... ...el 75% era falla humana... ...pero se hizo un estudio más profundo... ...que de ese 75%... ...un 35% era falla de camino... Yeah. ...de las carreteras... ...aquí, eh, ¿qué pasa? Eh, ...estos chicos iban en... Jan Rapid... ...y el auto se... ...140 kilómetros, bastante... Eh, ...perdieron el control, entonces... ...el auto se fue contra una barrera de contención... Yeah. ...la cual se llevó en el camino... Pero eh, es, una, es una barrera, tiene un nombre, no me eh, acuerdo no el nombre, pero la barrera es como eh, amortiguadora, que como que para el vehículo y no lo hace pedazo porque el, después de la barrera había un puente. Yeah. Y los puentes tú sabes que tienen que tener una barrera sí, más gruesa por claramente. el tema de que para que no caiga nada. Claramente. Pero, pero esos puentes, además de esa barrera que son como unos fierros gruesos, tiene, eh, continúa la barrera de, de amortiguación. Yeah. En este caso no tenía la barrera de amortiguación. Entonces, ¿qué pasó? El auto se partió en tres. Y, eh, ese, y al llegar al puente, el, la barrera que, que, era, la, que era gruesa, eh, actuó como una navaja, como un cuchillo. Entonces, prácticamente partió el auto en dos, y después se partió en otro pedazo. Y no. Qué terrible. Así que también ha sido un llamado a las autoridades que fiscalicen bien los caminos. Eh, recordar también que, por ejemplo, aquí al, para ir a, no sé, a Guillón la ruta... Eh, Pasado por claro. pedazos que en mi vida eh, Tú sabes Esa que tiene hartas curvas eh... Eh, Bulnes Bulnes Cabrero De Bulnes Bulnes, Bulnes. Bulnes. Bulnes. Esto es Muchas aquí, gracias Se nota que no salgo de la casa <risa> <risa> Solamente Universidad casa casa universidad. Eh, no universidad eh, Esa calle es súper complicada esa, esa carretera Hay hartos autos Por ejemplo Donde está Hay un, un, un Cristo Tiene curvas muy cerradas También Sí Yo me acuerdo No hace mucho tiempo Pasé por el bus Porque iba aquí yo Ando ¿Ya? en vacaciones Para variar Para variar. Cierto, Maca, somos de allá, ¿no? Nos hemos visto alguna vez sí, por ahí. Veces. <risa> <risa> eh, eh, el, vi un jeep eh, que salió, voló y, y estaba abajo, como, como arriba de un árbol. ¿Tú lo viste del bus? Del bus. ¿De oh, yes. Así que ya, hacer un llamado a las autoridades para que vean los caminos y, sobre todo, claro. ahí, ahí sí que hay un déficit de, de barreras amortiguadoras en los puentes. Yo no he visto ningún, ningún no. puente con la barrera. Está mal, Porque tú sabes que está la barrera Pero además debe llevar un, otra barrera adelante Que sea para que amortigüe Y no vaya de lleno con la barrera dura De ninguna Y, y en este caso eh, pudo haber sido Haberse perdido menos vida. O quizás ninguna. Si hubiese estado... Si hubiese ¿sabado? estado... Entonces, bueno, hacer, obviamente, un llamado a las autoridades y también a la juventud que tenga un poquitito más de conciencia y no ande tan rápido cuando salga a carretear, que van a, si van a beber, no manejen. Claro. Y, y si obvia... manejan, no vean. Claro. <risa> no, Por y, favor. Y, y, y, claro, o sea, uno uno también lo ha vivido y, y se dan sí, las, por... la, las cosas, por ejemplo, cuando tú estás en unos sales, se toma unos tragos hecho, un poco de más y, y la noche, por ejemplo, tú te parás en un semáforo al lado y es se, para, peligroso. se para a las 5 de la mañana a otro tipo al lado y te haces una de y tú para que quedar no menos de repente picáis y sí. uno no mide consecuencias. No sé, sí, hay que ser súper responsable. Bueno. Nachito, muchas me gracias Me un gusto haber estado con Macarena Igualmente, Oye, muchas gracias a Oye, que se ramos. siga repitiendo, me encanta la evolución de, de las niñas ¿eh? sí. <ríe> Muchas gracias Y la, la Romy mandarle un saludo a también Sí, la, besito le para use. ella también Me gustaría presentar el tema a mí, ¿puede ser? Vamos con un tema entonces Vamos con Nickelback, esto se llama Rockstar Rockstar And I'm never gonna win this Life hasn't turned out quite the way I want it to be Tell me what you want I want a brand new house on an episode of Cribs And a bathroom I can play baseball in And a king-sized tub big enough for ten plus me I'll yeah, what you need I need a, a credit card that's got no limit And a big black jet with a Star on Hollywood Boulevard Somewhere between Cher and James Dean It's fine for me So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame I'd even cut my hair and change my name Cause we all just wanna be big rock stars And live in hilltop buses, Driving 15 cars. Cause the girls come easy And the drugs come cheap We'll I'll stay skinny Cause we just won't tassels. I ain't nobody got the love to beat up assholes. On a couple of grass, so I can eat my meals for free. I have the keys to you. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the playboy mansion. Gonna date a centipede that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even. Change my name, cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny, cause we just won't eat and Well, hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna win. cheap we'll all stay skinny cause we just won't eat and we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars every good gold digger's gonna wind up there every playboy bunny with the bleach blonde hair and we'll out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. they'll get you anything with that evil smile everybody escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Bueno y ahora hemos vuelto con nuestro segundo bloque, Son, faltan 5 minutos para las 4 de la tarde y les quiero decir chiquillos que visiten ussnonda.blogspot.com Y obviamente nuestro grupo en Facebook, USS On, en Onda y www.tvperiodismouss.obligo.com. Y ahora estoy en compañía de Arturo Hernández con su sección de deportes. ¿Cómo estás, Arturito? Bien, bien, Maka, ¿cómo estás? Súper bien. Bien, bien. Quiero que me cuentes todo lo que puedas. Bueno, como siempre en nuestro blog deportivo, damos el polideportivo, deportista chileno, nuestro el extranjero. Y te voy a hablar de un deportista chileno que la ha a estado... Ver. Es Paul Cardaville. Paul Capdevil, tenista chileno actualmente En la posición número 80 del ATP Tour Que es su mejor eh, Posición en el ATP dentro de su carrera Al llegar la sí. semana pasada A la semifinales del ATP Tour De Estoril Fue una él, él nunca se ha esperado a llegar a, a esta avanzada ronda bueno. Lamentablemente cayó en las semifinales Pero para él fue un, un impulso Su carrera a mi parecer me, me, me pone contento Que, él, que esté en torneo. Codeándose con los mejores y, y seguido esto para que se y Para que tenga más experiencia para ayudarnos en Copa Davis. Ya está definido El, el rival para Chile en Copa Davis, Que se va a celebrar en Semana Santa En Semana Santa 18 y 19, 20 de septiembre Enfrentamos a Austria Aquí en, en Chile Había posibilidad de que jugaron Contra otros países como Serbia Que es potencia en tenis, Suiza Francia, pero nos tocó contra Austria Aquí de local Y como, como tú sabes que Fernando González tuvo el problema, que renunció a la, yeah. al equipo Coba Davis? Davis. Ahora, que él no, ahora, si él jugara, Chile tendría, para mí, el 90% posible de ganar. Si él no está, sería entre 50 y 50. Porque los tracos no, no, no son muy buenos en arcilla. Yeah. Eh, además que con el público local, Chile es otro, es otro equipo, yeah. no como en el extranjero. Y solamente hay que darle el, el apoyo suficiente a todos los chilenos Para, que, para que Chile se quede en el grupo mundial Otra información que tengo por aquí es la nueva página del golf en Chile El golf en Chile tiene una nueva página que se llama www.golf.emol.com Esta página es, es, es fundada por Hugo, Hugo Contreras Director fundador de la Academia de Golf del mismo nombre Y ya lleva 11 años de experiencia en la ausencia del golf También él, él, él ha hecho, su, su alumno ha sido Felipe Aguilar y Mar Tulo, que son que son, prof, que son chilenos jugando en el Tour del, del golf en el Mundial. Yeah. A ver, ¿qué otra más te voy a... Ah, el tema de las drogas en el deporte. Oh, ¿Qué tema? Ese es un tema que ya era a, todo, a todo ámbito, fútbol, básquetbol, atletismo, y ahora cayó en el tenis. Se supone el, el domingo que el que el jugador francés Richard Gasquet se le encontró cocaína en su cuerpo el pasado domingo, lo cual, le, lo cual la Federación Internacional de Tenis lo suspendió por dos años. Afuera, por dos años. Él puede apelar, puede apelar, a, a, no se sabe en cuánto plazo, yo tengo entendido que son 60 días, yeah. para que él pueda apelar la decisión. Pero para él significaría un gran, un gran bajón en su carrera, sí, ya que. Pero, ¿qué posibilidades tendría de.? Es que eso ha pasado varias veces ya. Por ejemplo, los casos de los títulos argentinos, como, como Guillermo Cori en su momento, Mariano uh -huh. Puerta, ¿Sí? Guillermo Cañas, ya tuvieron eh, suspensiones por dos años. Ha, ha sido un, un tema recurrente. Pero él. No es que sea recurrente, es muy pésimo. Es muy pésimo. Pésimo. Así ¿Qué, que. ¿Qué te digo? Así es, tú mismo lo has dicho, pero yo encuentro que el, el talento que él tiene, se muy desprecio con esto. Sí. Pues. En un momento él fue el número uno de su país en tenis, y que le caiga a los 24 años, él, él es muy joven tiene 24 años. Jovencísimo. Así que si, si pierde dos años, si casi ya, no sé si estaría hablando último de su carrera, pero un debilitamiento de su carrera. Claramente, pues. Si así es lo que está contando. Y ahora pasamos... Al fútbol chileno, lo que ocurrió en esta a fecha del fútbol chileno. Te voy a contar que el, el, por la 16 fecha del fútbol de primera emisión el sábado hubieron 1, 2, 5 partidos, dentro de los cuales se destacó el triunfo de Colo Colo, que retornó al triunfo ganando 5-2 a Cobresal. El triunfo de Huachipato, 4-1 sobre Palestino. Eh, el triunfo de Everton sobre Audi Italiano por 1-0. La Unión Española, el super líder del fútbol chino que clasificó a la Copa Sudamericana, ganando 3 a 1 a Curicó. Y en el clásico universitario, la Universidad de Chile ganó a la Universidad Católica 1-0. Por primera vez en el, en el duelo de equipo de nuestros compañeros. El Wanders, de cual es fanático Felipe Jiménez, derrotó al Naval de nuestro Nelson. Uf, sí, hay un, un saludo. para el Nelson. Pero fue un triunfo del de Wanders 2 a 0. Por eso no vino y ya está deprimido. <ríe> acostado. Quizás, no sé. También otro resultado: San Luis 5 a 0 sobre Unión a Un clásico de la zona: Deporte Concepción 3 a 3 contra Lota. Eh, Meli Pilla le ganó 2 a 1 a Puerto Montt Y Cobiapó derrotó a Antofagasta Empataron 0 a 0 La decimoséptima fecha de, empieza con la Universidad Católica Contra, lo, contra la UD Conce Partido que transmite el CDF Y va a ser eh, trascendental por cuanto Si gana la UD Conce Eliminaría de los playoffs que, que la fase final del torneo a Colo Colo y a la Universidad Católica Así que podría darse el gusto de, de matar a dos grandes También, también por el CDF, Palestino contra Colo Colo, que tiene que ganar sí o sí. También por el CDF, Oji contra Santiago Morning, que, que ya no va a clasificar a la Copa Sudamericana, pero quiere afirmarse para los playoffs. También está la Universidad de Chile, que disputará el, el, el segundo cubo para la Copa Sudamericana frente a la Odeconce. Enfrentará a Huachipata en el Estadio Nacional. Everton frente a Curicón, el está salido por el CDF. Y el último partido en el fiscal de Talca Reyes contra Colo Por la primera vez los equipos de la zona. En el Federico Schrager, Lota frente a San Luis. En el Municipal, Unión Zapelli frente a Naval. Deportes Copia Poco, contra Concepción. Y para nuestro compañero Felipe Gélez tenemos que decir que Wander se enfrenta a Meli Piña en el Regional de Chile Deportes. Y por último la tabla de posiciones. Ya todos sabemos la Unión Española, líder con 38 puntos. Segundo, la Universidad de Chile con 31. Tercero, Santiago en 27. Cuarto, Auda italiano con 25. Quinto, la Universidad Católica con 24. Sexto, Corella con 24, al igual que Everton. Octavo, Iquique, la oe 23. O'Higgins 22. Huachipato, 22. En el 12 lugar, Curicó con 19. Colo, Colo, 18. New Blense, 17. Palestino, 14, al igual que La Serena. Corella, 13. Rangers 11. Y por la primera vez, Wanders, líder, líder de la segunda edición con 31 puntos. Unión Safe, con 13 de los equipos de la zona. Sexto Lota con 21 Naval con 19 puntos bajó Bajó 4 puestos por la derrota frente a Wonders Y por último Deportes Concepción sigue en el fondo de la tabla Con 12 puntos Eso sería todo por hoy día no, no Muchas tengo. gracias Arturito Y bueno vamos con un tema Presentelo, pues Preséntelo Yo lo presento, esto es Chancho en Piedra Historias de Amor y Condón Buen tema Experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. 4 de la tarde con 5 minutos y chiquillos, les insisto, por favor visiten ussnonda.blogspot.com y nuestro grupo en Facebook ussnonda que nos está yendo súper bien. Y ahora tengo el agrado de estar al lado de mi compañerí y ami, ami, ¿tú, tú, tú? <risa> Felipe Jiménez que nos viene con el bloque musical. ¿Cómo estáis, Felipe? Hola, Manquita. Súper bien. Qué rico. ¿Cómo estáis tú? Excelente. Muy bien. Oye, te ha salido súper bien. Estamos escuchando a nuestra conductora estrella. Bueno, Maquita, nos vamos directo a la música, Perfecto. como todos los martes. Vamos al tiro con una, un tema rockero. O sea, ahí a los que les gusta el rock, chicos. Para ustedes, para ellos. Claro. Otra noticia, ya hemos hablado, bueno, todos los blog, todos los martes de los conciertos que se vienen. Yeah. Y tenemos. Un anticipo, se viene Guns N' Roses a Chile. No te puedo creer. Mira, fechas no hay confirmadas. Se dice que a lo mejor eh, viene a principios del 2010. Como comentamos, viene también a principios de ese, del próximo año. Ya. Viene ACDC y Metallica. Así que ahí ah. a todos los rockeros, chicos. Mira, this, no, aquí nuestro, nuestras sí. informaciones musicales dicen que eh, a las posibles visitas de Coldplay y, como dijimos, de ACDC, yeah. eh, eh, hay una alta convocatoria en nuestro país. Porque, bueno, tú sabes que Coldplay es una banda internacional súper conocida y muchos Muy fanáticos. bueno también, me gusta. Bueno, ACDC eh, son, son padres del rock sí. también. Y se suma la publicación que se hizo hace unos días acerca de negociaciones avanzadas con una productora local para traer a la banda de Axel Roses... En el marco de lo único que supuestamente falta definir, que es el recinto eh, donde se va a hacer, que al principio está considerado el Estadio Nacional, yeah. porque Guns N Roses, eh, a, bueno, a diferencia de Coldplay, que bueno es como una banda, Coldplay es una banda que abarca ya más el, la gente joven, así de nuestra edad. Sí. Guns N Roses es una banda que lleva a todos, a, a todos mucha padres, trayectoria, sí. padre, hijo y todo. Así que eh, se están viendo las negociaciones, pero ya sabemos que eh, no está autorizado eh, para realizar el concierto del Estado Nacional para las fechas porque... Lamentablemente están, eh, hay otras cosas, hay otras cosas. bueno el fútbol se le da prioridad, ah, yeah. pero seguramente si se llega a hacer eh, sería en el Movistar Arena, donde se están realizando la mayoría de los de conciertos, los conciertos sí, pues. así que solo falta esperar qué nos dicen eh, las autoridades acerca de, de, de esta banda y de dónde se va a realizar, y bueno, apenas tengamos fechas confirmadas y precios las vamos a estar aquí. Claramente. Trayendo. Así que tendríamos Guns N' Roses en Chile. Exactamente. Nos vamos con una noticia ya tirada a la onda más reggae, Más relajada, Más relajada, Vamos bajando. Exacto. De la familia Marley. Eh, esto, se acaba de publicar el tercer álbum de Siggy Marley en solitario con colaboraciones de Jack Johnson, Paul Simon, Willie Nelson y Jamie Lee Curtis, que son, gran, son grandes músicos, Jack Johnson, conocidos. Sí, Jamie conocido. Lee Curtis, actriz. Y... Exactamente, pero tú sabes que ahora hoy en día cualquiera o sea la mayoría de los actores cantos son sí, multifacéticos multifacéticos así que mira te cuento el pasado 5 de mayo se ponía a la venta en algunos mercados el tercer álbum de solitario de Siggy Marley titulado Family, Family Time y es que sus más cercanos participan eh, de lleno en este trabajo como Rita la madre de Siggy Marley eh, Cedela hermana y Yuda que son su hija, bueno tú sabes que la, la, familia. la familia Marley hasta el abuelo canta o sea todos son, todos tienen la onda reggae y bueno tú sabes, pues, o sea Marley tres artistas. Claro. y bueno el apellido Marley es, eh, tiene un gran peso en la escena musical, Para mí. mira el álbum está producido por Don Was cuenta con colaboraciones como dijimos de auténtico lujo como son Jack Johnson, Paul Simon Que Paul Simon es guitarrista yeah. de, si no me equivoco, Paul Simon es el oh. guitarrista de Kiss um, así que eh, y Willie Nelson también bueno, está Paula Fuga, Toots Hibberts, Elizabeth Mitchell, Laurie Barker y la actriz, como dijimos Jamie, Jamie Lee Curtis, que narra dos historias, o sea, la diferencia es que se cuenta una historia y bueno la música la, la pone G eh, Siggy Marley, y mira eh, son 13 canciones en total eh, Puedes seguir eh, los, títulos, los títulos que, eh, que están en la ficha del álbum Que la vamos a entregar Pero cuando, cuando esté ya ahí listo Porque no lo tenemos todavía Porque es una noticia de último minuto Así que... Exclusiva Exactamente, exclusiva Así que eso eh, El hijo, uno de los hijos de Bob Marley Ya tiene su nuevo... Eh, su tercer álbum Qué bueno Pasamos a la zona... Rockera, de nuevo. ¿Te gusta a ti, parece o no? Me encanta. Me tinka, me tinka. De esto ya lo tengo el álbum. <risas> Nos vamos con la banda Green Day. Bueno, como hemos visto eh, varias. en eh, Varios capítulos. Eh, estrenan su nuevo disco que se llama 20th Century Breakdown. Eh, mira, te cuento. 20th Century Break, Breakdown es el título del octavo álbum de Green Day o sea, igual es su álbum, su álbum completo, porque igual tienen algunos EP y discos en vivo que no están contados, pero estos son de los álbumes de estudios yeah. eh, es un trabajo muy esperado tras el enorme éxito del anterior American Idiot, muy que bien. fue el 2004 o sea, igual ha pasado harto tiempo de que sacaron un disco plena, sí. netamente de estudios con disco ese, sí. excelente disco que tenemos una canción de ah, muy perfecto, buena, muy perfecto. buena Y eh, no ahonda la. Eh, bueno, tenemos que decir que después del disco de American Idiot, pues estas son declaraciones que hicieron, eh, nos preguntábamos si podríamos ser más ambiciosos aún, comenta el cantante y guitarrista Billy Joe Armstrong. Podríamos haber tomado un camino distinto o volver a nuestra raíz, pero decidimos avanzar. Eso es lo que comenta, como dijimos, Billy Joe Armstrong. El disco tiene referencia a la clase trabajadora, o sea, vuelven a su inicio. Porque tú sabes que eh, Green Day tiene eh, la tendencia punk rock, sí. aunque se dice que también es punk californiano, que es como se le denomina el punk rock de Estados Unidos. Eh, pero ellos vuelven a sus raíces con los problemas personales, la apatía y el desvanecimiento del sueño americano. Otra de las declaraciones es que es el reflejo de lo que ha estado pasando los últimos tres años. Hemos compuesto melodías con mensajes contundentes. Como hay una, una de sus canciones eh, más polémicas, se llama March of the Dogs, que clama contra la, hipoc la Hi hipocresía, hipocresía religiosa. No tengo nada en contra de la, de la religión, dice Armstrong, pero algunas de las religiones tratan de aprovecharse de la fe ciega yeah. de la gente. Estoy completamente a favor de la espiritualidad. No hay nada más espiritual que el rock and roll. Y el primer single de, su, de este disco se llama Know Your Enemy, que es el que está sonando ahora, que es un disco okay, una canción bastante buena, bueno, como siempre también Green Day agrega su, su ¿cómo se llama? Su, su toque romántico, algunas canciones, y eh, eso sería, y eh, se los recomiendo el disco, yo ya los tengo ahí en mi iPod, lo escuché hoy día es muy bueno el tema de estos chicos y ah. Algo, algo tal maquina? No, no. no ya. Yeah. Eh, nos Super vamos cool. a los conciertos. Como estamos de aquí de Chile. Cuéntame, ¿Qué tenemos por aquí? Se viene un grande del hip hop. O sea, tres grandes del hip hop. Uh. Eh, viene Method Men y Red Men, que son eh, antiguos miembros de Butan Clan, yeah. una banda clásica del hip hop, y Mexicano, que es es un bueno, es un hip hopero mexicano y que también trabaja mucho con el reggaeton eh, este concierto se va a realizar el 28 de junio del 2009. ¿Y dónde? Mira, eh, será el recital de hip hop más emblemático realizado yeah. en nuestro país. Va a ser en el Teatro Caupolica. Ah, yeah. Method Man, miembro de Wu-Tang Clan el grupo de rap más influyente y popular del mundo es uno de los que dieron inicio al, al hip hop. O sea, hay otros grupos, pero este es, un, una, claro, son, no, es una banda emblemática de porque de Inance, ellos han trabajado también con muchos artistas hip hoperos y se destacan también por, por sus letras también que tienen que, hablar, que hablan de la sociedad, de los gangsters. Como suele, son netamente porque ahora tú sabes que el hip hop es más o menos comercial, pero ellos tienen como la base del, del hip hop que al igual como dijimos Hablamos recién de Green Day, del punk rock. Hacen una crítica social. Eh, ¿Cómo se dice, underground? Más underground, exactamente. Exacto, es el tri. Dice, eh, bueno, eh, también está junto a su amigo y colega Redman, de los raperos eh, más talentosos y respetados de la escena. Nos deleitarán con clásicos como How High, eh, que es el que está sonando, The Rock Wilder, You, Bring the Pain, ton, eh, Tonight, tonight y Mer. y por primera vez juntos en Latinoamérica y bueno la mezcla perfecta la complementa eh, mexicano que también es como te dije un hip hopero que también trabaja mucho con el hip hop que ha trabajado con Tego Calderón <risa> ¿Primera vez en Latinoamérica? Aún? Primera vez en Latinoamérica, sí. es un tour bastante bueno, se lo recomiendo a la gente que le gusta eh, el hip hop. Bueno, hay mucha gente que fue a ver a 50 Cent, que le gusta mucho, ya, 50 Cent es un gran rapero, pero también es, es más tirado, como te dije, al lado comercial. Pero a los que les gusta el hip hop, pues vayan a verlo, se The lo right. recomiendo. Exactamente. Eh, bueno, otra noticia ahí más para la gente más más viejita <ríe> viene Gilberto Santa Rosa también en el Teatro Caupolicán que va a estar el 6 de junio del 2009, 2009 perdón. Eh, luego de pisar por primera vez suelo chileno en junio del 2008 y de recibir la visita del gran combo de Puerto Rico y Marc Anthony es ahora quien viene Gilberto Santa Rosa que es el caballero de las salsa. o sea, tú sabes ¿Sí? que Marc Anthony bueno, ¿Sí? pegó o sea, fue furor acá en Chile Gilberto es eh, un poco más, más viejito que él, pero también él, él se dedica a lo que es la salsa como más allá, como que gusta la que escuchan las manos. Claro, me gusta fíjate a mí, Exacto, sí. mira, tiene muy buenos temas. Nos vamos a otra, bueno, como dijimos la, ah, esto no, esta noticia no la hemos anunciado. Ah, no, sí, sí está 100% confirmado de Pet Smoke en Chile. Se va a presentar el día 15 de octubre, octubre del 2009. The Pets Mode se presentará en Chile el próximo, como dijimos, 15 de octubre. Todavía no está decidido en qué lugar se realizará el concierto, pero en el sitio oficial de la agrupación ya aparece confirmada la fecha de, la, de lo que será la segunda visita de la banda en nuestro país. At Otra chica que viene también, que no es muy conocida, yo he escuchado algunos te temas de ella, es de la onda así como de, de, uh, uh, de Kate Nat. Ah, es inglesa, yeah. que se llama Cat Power, que va a también a estar en el Teatro Caupolicán y ella va a estar el 21 de julio del 2009, eh, su concierto en Chile de Charlene Tan Martial o más bien conocida como Cat Power, va a estar el 21 de julio en el Teatro Caupolicán. También. Eh, Luciano Pereira, otro, un artista argentino también destacado, se va a presentar el día 17 de julio en el Teatro Oriente eh, a las 9 de la noche. Ahora sí, otra conocida también viene a nuestro país, que es Amaya Montero, que va a estar en el Movistar Arena. Eh, bueno, tú sabes que Amaya Montero se, se separó de, de su, la oreja de Bango y le ha ido muy bien como solista y viene a presentar su disco, como dijimos solista, acá a Chile y va a estar el 28 de junio del 2009. Oye, y mañana... Mañana hay algo, ¿no? Mañana, exactamente. <risa> Esto me gusta es mucho. Bien. Va a estar la banda de Cooks. Cooks en el Teatro Caupolicán también. Eh, el concierto de la banda inglesa de Cooks en Chile en el Teatro Caupolicán y va a estar el sábado 13 de junio. O sea, todavía no, pues, Ah, no, perdón, no, perdón. Pues, ¿Me Maca, el 13 de junio, ya, todavía. ¿sí? Pues, bueno, para que sí. sepan que estamos en vivo, en vivo <risa> suele pasar. Lo siento, ya, lo ver. siento, que como estamos a dos y mañana a <risa> tres. Exacto, pero no, va a estar el sábado 13 de junio a las 9, así que si tenéis plata maca y queréis ir a ver a The Cooks ¿Y en serio en que estoy teatro, juntando mis pesitos? Esa, ¿En serio? Sí Ah, ya bueno, pero tenéis que juntar para fin de año, vengamos a ver a The Killers que también se presentan Vamos a hacer lo posible Vamos, a, ya eh, Otra noticia, va a estar Brett Anderson en el Teatro Caupolicán el día 12 eh, Este evento, como dijimos, será en el Teatro Caupolicán el día 12 de junio Va a estar también Pedro Aznar en el Teatro Oriente el día 11 de junio. Eh, Pedro Aznar se presentará en concierto, como dijimos, en el Teatro Oriente. Con esta presentación se dará origen a una serie eh, de presentaciones en nuestro país que incluirá nuestra región, Concepción y Valparaíso. Muy bien. Y nos vamos a la noticia eh, que se vuelven a juntar The Wailers. ¿Tú ubicas la banda de Wailers? Por supuesto. ¿No? No, no. Ten, esta, no tengo esta idea. Una, eh, los Estos son una banda jamaiquina que va a estar en el Caupolicán el domingo 17 eh, de mayo. Ellos eh, se presentan. Ella. Eh, Esta es la banda origen de Bob Marley. O sea, él empezó su origen con Part esta banda. Partió ahí. Claro, y la banda que viene es la banda original. Obviamente, sin Bob Marley, pero, <ríe> pero va a estar acá en nuestro país. Mira, dice, The Original Wailer se presentará el próximo domingo 17 en el Teatro Caupolicán con toda la magia de un show que los ha hecho girar por Estados Unidos y que solo en su tramo sudamericano ya suma más de 12 conciertos. Los jamaiquinos incluyen en sus filas a los guitarristas Al Anderson y Junior Marvin, quienes fueron parte de Bob Marley and the Wailers desde 1974 en adelante y que se han encargado de llevar el legado del recordado artista a todos los rincones de la orbe. Como parte de una extensa gira Bob Marley and the Wailers, alcanzaron a ofrecer dos históricos conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York antes de que el cáncer derrotara a la encarnación del espíritu Rastafari en 1981. Así que ya saben chicos, el día domingo 17 va a estar, para que le, todos los que les gusta el reggae también, van a estar de Original Wailers. Entonces todos súper invitados. Todos súper invitados. Y nos vamos con un tema para cerrar el primer va bloque. Vamos con un tema. Los, bueno, como estábamos hablando de Green Day, los voy a dejar con un clásico del álbum me American Idiot. Me imaginé, me imaginé. Y nos vamos con The Boulevard of Broken Dreams.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 experimental de la escuela de periodismo de la universidad san sebastián y volvemos con la última patita de la sección musical felipe ya maquita antes de empezar nuestro ranking eh, de toda la semana tengo que partir diciendo que eh, tenemos un nuevo apoyo para nuestro ranking semanal. A ver, ¿de qué se trata? Mira, eh, bueno, tú ubicas las páginas de música de MySpace. Bueno, tú, pues la proyecto. mayoría de las bandas eh, se encargan de, de, o sea, la mayoría de las bandas musicales tienen su MySpace y se trata de We Are Hunted, que son las 99 canciones más escuchadas en línea. Mira, servicios relacionados con la música. Hay muchos en internet, pero nunca está de más conocer otros nuevos. Eh, We Are Hunted es un nuevo sitio que se basa en un rating de charts de música online apoyándose en las redes sociales, foros, blog de música, torrents, eh, redes peer-to-peer eh, -to -peer y Twitter que elaboran un gráfico diario de las 99 canciones más populares en internet 11 páginas, eh, cada una de ellas con un mosaico de imágenes que actúan con botones de play y con enlaces a iTunes Store, que es la página de Apple donde tú puedes sí. comprar música y no es necesario registrarse de hecho yo me hice eh, socio ahora porque es una página que está recién en beta, en su formato inicial y tú ingresas tu correo electrónico y te llegan noticias de los últimos discos, ah, de la música y la gracia de este sitio eh, bueno y viene con, un, con el tipo flash o sea tú le haces clic a la ventana y te lleva a su música al tema más escuchado del artista y la gracia de esto es que recopila la, eh, de su base de datos a los sitios más populares de de música en línea que está Last FM que también es un sitio como, como MySpace que recopila música la, los discos que están más sonando de todas las bandas que incluye eh, todos los países incluyendo Sudamérica eh, Pandoras que son páginas de descarga de música eh, Bleep FM que es igual a Last FM MySpace, que es la famoso, bar, que MySpace. Es famoso MySpace y eh, otras webs similares We Are Hunted publica una lista de canciones más escuchadas en la red junto con clasificaciones para lo más escuchado de la semana, el mes y el año. Esto también incluye eh, eh, recopilaciones de gente, que, porque tú sabes que en Facebook tiene muchas aplicaciones sí. y hay aplicaciones para, también para agregar música. Esto también incluye Facebook y otros tipos de, de cómo se llama, eh, páginas personales y virtuales. Así que desde ahora, Maquita, vamos a trabajar en nuestro programa eh, USS en Onda con este rating porque es un ranking que lo hace la gente. Y eh, bueno, y la música que está en línea, que en realidad es la música que todos escuchamos, aunque sea ilegal. Igual. <risa> Así que nos vamos con el ranking de esta semana, auspiciado por We Are Hunted. Como dijimos, esta nueva página eh, de internet para los que quieran ingresar y, e inscribirse tienen que entrar a eh, no es con www, sino que ahí donde dice HTTP ponen wearehunted.com. We eh, nos vamos entonces con el tema Número, en la posición número 10 yes, Nos encontramos con, con Things I Have Been Through de Yadakiz I just want to thank you for the time to I appreciate that Yo, regular TV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 Y en el puesto número 8 nos encontramos con los chicos de All American Rejects y Gips Your Head. Y en la posición número 7 nos encontramos con una banda muy conocida de la música alternativa el grupo Muse con Feeling Good y en la posición número 6 llega el nuevo tema de la señorita Katy Perry y Thinking of You Y en la posición número 5, la mitad del, re del ranking, está la señorita Carrie Hilson y el señor, eh, el, ¿cómo se llama? Ya, y otro rapero eh, y con el tema Knock You Down. Desert. Y en el puesto número 4 llega el nuevo tema me del mean? señor Jason Mraz Talkin y like Lucky. Oh y en el puesto número 3 se encuentra Yeah, Yeah, Yes con el tema Zero. Shake it like a Y en el puesto número 2 se encuentra el rapero Lil Wayne y Lollipop. Y como dijimos este ranking es internacional y aunque ustedes no lo crean en aunque el puesto no número 1 se encuentran los reggaetoneros Wisin y Yandel con Me estás tentando. Hace rato que tu mirada me estaba diciendo que te encantaría pasar una noche llena de... Sí, sí, sí. <risa> bueno, bueno, bueno. Ella sabe, el capitán W, en sociedad con Yandel, ustedes saben quiénes somos nosotros. la red experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Bueno chicos, y después de este reggaetón tan prendido, ¿no es cierto feliz? Exactamente. Los quiero invitar al cine. Les voy a dar un datito. Hoy, martes 12 de mayo, para que vayan a ver la película 4 minutos al Teatro Concepción. A los martes cinematográficos. Cinematográfico ciclo 2009. Y chiquillos, para los estudiantes, la, está, la entrada está a 500 pesos. Desde las 19 horas y las 21 a 30 horas. Están todos súper invitados. Otra noticia, Maca: eh, recordarle a los chicos que mañana se dan los resultados de las listas de ah, federación. Súper sí, importante. Eh, mañana, según fuentes cercanas nos comentaron que mañana a las 12 y media si no me equivoco va a estar el recuento de votos así que ya alrededor yo creo que, no sé si el recuento es a esa hora o se da la información a esa hora pero para que estén pendientes si quieren saber claro, cuál es la lista atentos. ganadora y ojalá los, los podamos traer acá a los ganadores que en realidad para que nos den sus comentarios y, sus, y nos comenten sus proyectos para que para trabajar con los chicos de la universidad así que eso y por supuesto que visiten ussnonda.blogspot.com nuestro grupo en facebook ussnonda y www.tvperiodismusus.obligo.com y lamentablemente se nos ha acabado el programa de sí, hoy mandar saludos a sí. nuestros eh a, Uy, ando, quién le ando cuerpo hoy salud, día, no, no, no, no, tengo, ah mandarle saludos a, a no hay que mandarle un saludo, tengo que agradecer por el fin de semana entretenido a la Dani, que lo pasamos muy bien Ay, ahí. Una, sí. Para mi amiguita linda, un besito para ella. Gracias por la piscola. Y <risa> eh, eh, al negrito sería, que está. Al ah, sí, al negro que no vino hoy día, sí. que anda ahí tramitando los auspiciadores. Eh, está deprimido, eh, o sea, deprimido, pero navalito. Ah, sí, pues que le ganamos. Así sí. es la vida. Así que chicos, nos vamos, Maquita. Un besito para Un besito todos, para muchas para gracias todo. por escucharnos chau, chau. y nos encontramos el jueves.